que lo pudiese conseguir. Para ya estar cerrando todo lo que es este debate análisis de la jornada 12, vamos a hablar un poco de lo que son las asistencias, ¿no? En, lo, en los diferentes estadios, para después cerrar con las respectivas tablas. En Puerto Ordaz, bueno, otra vez Puerto Ordaz, ejemplos de, de continuidad en lo que es apoyo del fanático hacia su equipo 16.614 personas presenciaron el empate ante Aragua el Deportivo Anzuati creo que ha tenido la mejor asistencia en rato largo en, el, en la victoria aparte o sea, 14.294 personas presenciaron como el Deportivo Anzuati acabó con el invicto del Club Deportivo Lara en San Felipe 2.560 personas observaron como el Petare les arrancó tres puntos del bolsillo a Yaracuyanos. En Guanare, 3.463 personas. Buena asistencia en el Calle Pinto para ver cómo su club empataba uno con el Monagas. En el Trujillano Zulia, otra asistencia de pena. En Valera, sinceramente, debe de muy mal preocupante para la directiva de Trujillanos ver que solamente 475 personas fueron a ver el la victoria de, del cuadro de los guerreros de la montaña. Pero la gente de Valera, el equipo actualmente con esta victoria de hoy está en la lucha por el cupo internacional aún, o sea, está el equipo en los papeles según lo que ha presupuestado, según su plantilla, no lo podemos exigir más al equipo. Sí, sí pero sinceramente creo que, que la gente no acepta todavía la, la, la, muchas decisiones de la directiva y bueno, ese es el castigo, ese es el castigo simplemente que... En el Carabobo Tucanes, la victoria Granate fue presenciada por 3.876 personas. Una asistencia baja relativamente a lo que normalmente presenta el fanático Granate en el Misael Delgado. Mientras que, como ya lo habías comentado, 1.125 personas presenciaron el gris empate a cero entre el Real Esport y el Vigía. Vamos con lo que es la tabla del clausura donde ahora hay un empate en la punta, ojo, recordando que el club deportivo Lara tiene un juego pendiente que se efectuará el día miércoles 4 de abril en Maracaibo ante el Zulia Fútbol Club, son 24 puntos para Lara y Minero que comparten la punta, ojo, Lara de primero por diferencia de goles, Anzuategui, Cerquitita, 2 puntos con 22 en el tercero, Caracas Fútbol Club, ojo, también el 4 de abril disputará su partido pendiente por fecha 12 con 20 puntos, así que Caracas puede acercarse tan solo un punto de la punta valga la redundancia no y, y, y, y quitarle ese tercer lugar al su atequillaneros bueno con su muy buena campaña sigue sumando 19 puntos en el quinto puesto aragua con ese empate se ocupa, eh, ocupa la sexta posición con 18 puntos y el expo el Sport con 16 otro otro que, que también sumó de a uno en las jornadas está en el séptimo zamora Zamora que se ha quedado en 15 puntos. Hace rato que veo que, que Zamora con 15 15 en la tabla. Bueno, está de octavo. Y por pero por diferencia de goles no se más mantiene más octavo. Sí, hablando que también tiene partido menos, está con Monagas y Zulia empatado, ¿no? Pero por por diferencial de, de lo que es el gol averaje se mantiene 8, noveno Monagas y Zulia décimo que baja, se tres escalones debido al revés en en la ciudad de Valera, Carabobo ok con la victoria entre tanto tucanes sube a la onceava posición con trece puntos igualados con trujllanos y yaracuyanos en ese orden doce y trece Petare con la victoria importante llega a doce puntos pero su su principal recompensa se ve reflejada en lo que es la tabla acumulada este táchira con doce puntos ya táchira está bueno tocando los lo, lo, los puestos desde de la parte muy baja, ya ya he puesto 15, solamente, bueno, solamente por debajo del Vigía, con 12 puntos, estudiantes de Mérida con 9, y bueno, el muy alicaído Tucanes con 5 puntos, y bueno, Michael, que nos deja la tabla acumulada ya para cerrar esta nota? Aquí en la tabla acumulada podemos observar luego de allá 29 fechas, algunos equipos sabemos que tienen partidos pendientes aún tenemos igual al Deportivo Lara con 65 puntos 9 puntos por debajo el Caracas Fútbol Club con 56 eh, estos dos equipos actualmente estarían clasificando a Copa Libertadores directamente el tercer cupo tendría Mineros de Guayana con 52 en total el Anzuategui en la cuarta posición también con 52 puntos pero con un menos golaveraje que Mineros estaría ocupando ahorita puestos directos a suramericanas a partir del quinto lugar sabemos que comienza lo que es la zona por la Liguilla la presión americana, Petare, Taquindo con 47, el Zulie con 42, Aragua con 41, Zamora 38, Yaracuyano 37, Munaga 36, al igual que el Real Espor y Trujillano 33, estos cierran el lote de la presión americana, Llaneros muy cerca con 32, Táchira también con 32, el vigía 29, y hablábamos de la cercanía del cuadro platanero en esta zona también, el Carabobo con 21, momentáneamente salvado, Y cierran en la zona ahorita de descenso estudiantes con 20 puntos, un partido pendiente, y Tucanes de Amazonas ya casi jugando la segunda división con 18 puntos. Eh, cerrando entonces que hoy se disputaría la Liga Presura Americana de esta forma, Deportivo Petare enfrentaría a Trujillanos, Zulia Fútbol Club estaría enfrentando al Real Esport, el Aragua Fútbol Club contra Armonagas y el Zamora Fútbol Club ante Yaracuyanos. Esos serían los cruces actuales si el torneo finalizara hoy de lo que es la liguilla pre-sulamericana. Con esto entonces cerramos lo que es el análisis de esta fecha 12 del torneo clausura. Recordando que aún, aún hay dos partidos pendientes. Caracas-Zamora el próximo miércoles y estudiante Táchira el próximo domingo. Luego volveremos a analizar cómo quedaron las tablas al finalizar la Semana Santa. Bueno, esto es Astrid Deportes. Buenas noches para todos.